What mordy in the land of doing as you please, and outside in the cow the backdrops peel and the sets give way, and the casket get eaten by the play. There's a murderer at the matinee, there are dead men in the aisles.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 movido aquí, ah vale, ahora ahora ya suena, pero tampoco vos crees, ahora ahora va la cosa bien. ¿Qué tal, o ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Buenas noches, buenas noches a toda la gente que está. ¿Mm? Ahora mismo esta noche sintiendo anedonia, ¿eh? Este programa que podríamos decir quincenal <risa> porque decir que todo lo shueve sales 10 de, ¿eh? a las 10 de la noche, ¿eh? Pues entonces sería un poquillo mentira, resulta que hoy tengo a Xandra en el chat ¡Ah! Dizme Mari. hola, no se deja sentir la cuca Joder, pues yo que pensé que hoy ya estaba arreglado la cosa esta ¿eh? La página forrule y tal Joder, pues que faena, la verdad, Es una gran putada porque ¿eh? Supuestamente estaba arreglada la cosa, pero no pero está, bueno pasa que claro si, si, si digo lo que sea lo que sea a, a maría perantena pues pues no se entera o sea que voy a, a escribir lo que pongo que qué os parece a vosotros eh, que tengo que, que poner bueno ya que cago en la mar estoy haciendo el programa no estoy para no pa, pa, pa, pa escribir siento lo siento mucho que no sé siento lo que no se sienta ¿eh? ¿Te dais cuenta? pues cancilleros la ¿eh? la hoy ahora qué me pasó joder esto El programa, este, si, si no arranca con, con pifies, ¿eh? en un llanedón, ya no ni doña tíos. De verdad os lo digo, de verdad os lo digo, ¿eh? que, que sería imposible. Bueno, nada, ya sabéis que estáis sintiendo la radio El de o Radio Cucara, Radio Cucaracha, ¿eh? en ww.radeiok.org, que bueno, que por lo visto no se siente, no se siente según me dices. según me dice María mm, y una pena, y una pena porque bueno eh, sabéis que tuvimos la página web caía eh, un tiempo unos meses porque bueno teníamos un un servidor que no nos servía ¿eh? un servidor que no nos daba servicio y para qué vale un servidor cuando cuando no da servicio ¿Eh? pues no vale para nada pa na'. entonces bueno pues parece ser que aquí el Al amigo Maniago, que es el especialista en estas en estas cosas, eh, que tenemos en la radio, y el, el especialista en, en maquinaciones, eh, lo que tiene que ver con las máquinas, las maquinaciones, eh, sabe mucho de estas cosas. Entonces, por lo visto, cambiólo para otro servidor, que parece que ser que el otro servidor sí nos sirve. Eh. No es como el primer servidor que no nos servía, el servidor anterior no nos servía, este ya no sirve. Y como os dije antes, pues bueno, ahora estáis arrancando a sentir anedonia. Si el día 21 de mayo y son ahora mismo los 22 y 17 minutos de la noche, pues ya sí, que estás sintiendo anedonia en directo. Puede ser que estés sintiéndolo en cualquier otro momento, ¿eh? Cualquier otro momento futuro, posiblemente un momento posterior, ¿eh? al este 21 de mayo porque si fuera un momento anterior seguramente no lo estaría sintiendo o en caso de estar sintiéndolo ya sabéis lo que vos digo siempre cuando hablamos de este tema ye un fenómeno sobrenatural ¿eh? Eh, que bueno que yo si fuera vosotros notificaría no sé exactamente a quién yo supongo que buscaría ver eh, de algún físico cuántico ¿eh? buscaría de algún físico cuántico y lo comentaría ¿eh? a ver si hay de alguna posibilidad de que eso suceda ¿m? que estáis sintiendo un programa de radio en una fecha anterior ¿eh? a, la, a la realización de, ¿eh? de, de tal programa ¿m? supongo que por poder eh, puede ser ¿eh? porque bueno yo ya sabéis que soy aficionado a la, a la física eh, en la teoría cuántica no entiendo prácticamente nada ¿eh? Y es complicado, no es no fácil de entender, pero eh, lo que más o menos viene a entender y es que absolutamente todo es posible aplicando eh, esos principios. ¿eh? Falan de los multiversos, infinitos universos, eh, eh, en los que todo es posible, cualquier evento, ¿eh? cualquier infinita posibilidad es eh, posible. Claro, y, la cuestión y es que es posible todo lo mejor y también todo lo peor. Claro, entonces es a lo mejor es una manera, ¿m? si se esparciera esa idea de la cuántica, ¿eh? Eh, una idea que, bueno, según el, el, el mi amigo eh, se sintiente también habitual de este programa, pues no deja, de deja de ser también una, una forma de religión, una idea religiosa, el, el tema este de la, de, la, de la cuántica, de la física cuántica. Eh, bueno pues suponiendo que fuera una idea religiosa y se expandiera ¿m? y se expandiera esta idea de, de los multiversos eh, nos que absolutamente todos los eventos posibles suceden, son ciertos en un universo o en otro bueno pues todas las posibilidades mayor de, de, de lo que sale ahora, bueno pues son posibles y existen en algún universo Pero así mismo eh, existen también todas las posibilidades peores. ¿eh? Siempre puede ser peor. Y entonces es como los universos, eh, los multiversos, los universos paralelos son infinitos. ¿eh? Y en realidad los sucesos también pueden ser infinitos. Cualquier cosa que nos suceda puede ser infinitamente mayor ¿eh? y infinitamente peor. Eh, y un árbol de ramas infinites vosotros pensáis a ver cualquier cualquier evento cualquier cosa que os pase pudiera pasar de otra manera no eh, bueno puedo pasar así nadie mejor por ejemplo yo que sé mismamente eh, evento ¿eh? pues vas por la calle ¿eh? y ves a una moza y dices tú uy qué guapina y esta moza voy a voy a entrar ahí, ¿eh? a ver qué pasa y bueno entre sí Y puede pasar sencillamente que, bueno, pues que a la moza y fea gracia tome algo contigo, ¿eh? Y, y ala, ya está. Y entonces, pues decir, bueno, no fue tan bueno ni fue tan malo. entonces podéis decir, podría haber sido mayor, podemos, yo qué sé, pues eh, haber acabado en, en, en una situación de cópula. ¿eh? Pues entonces, bueno, pues eso, pues considerar que sería mejor, ¿eh? Y también pues decir, oye, pues podía haber sido peor, ¿eh? Porque a lo mejor podía haber pasado absolutamente de mí y ni ni tomar algo ni hostias, ¿eh? ¿eh? Puedo ser mayor y peor. Pero claro, puedo ser mucho mejor, ¿eh? Porque a lo mejor lo mejor no fue no llega a terminar en una situación de, de cópula, pues a lo mejor resulta que vamos a meter por medio de las emociones, los sentimientos. A lo mejor, bueno, pues de esa manera al contrario es a la, a la pareja de tu vida. ¿Mm? También podría ser mucho peor. Eh, podía, en vez de. En cuenta de pasar de ti. Podía ser una asesina. Y darse la vuelta. Y en, sin mediar palabra. Clávate un, un cuchillo. Un stripes. ¿eh? Y dices, hostia, pues sí que es verdad que podría ser peor. Pero también podría ser que fuera una asesina. Un psicópata. Amante del dolor. Del ¿eh? dolor ahí sé, se, se entiende. Y entonces este collar y tuviera de torturándote. Bueno, mientras 23, 23 horas. Era antes de matarte. ¿Eh? O también podría ser que fuera todavía mucho peor y te mantuviera vivo durante años para pa torturarte. ¿eh? Bueno, pues, todo es infinito. O podría ser que sí. O... Imagínate que, que eh, tú y es un hombre o una mujer, lo que fuera, eh, bueno, a la que ella trae el, el sexo grupal, por ejemplo. Pues lo mejor entraba si la moza está en cuestión... Y decíate, hostia, pues mira, podríamos acabar copulando, pero ¿eh? en de conmigo solo, tiene que ser conmigo y la vecina. ¿eh? Y tú decías, hostia, qué guay, qué bien acabó. Eh, quiero decir que siempre ¿eh? puede haber infinitos situaciones mayores y e infinitas situaciones peores. ¿Qué es lo que sucede eh, cuando la yende de sucesos es infinita en no una Allende, por definición? Pues sucede que estamos exactamente en el centro. Y ¿eh? como cuando yo decía que Ubiu estaba exactamente en el centro del universo. ¿eh? Eh, que Radio Cuca metía en el centro del universo. ¿eh? Si el universo es infinito, cualquier punto del pues puede ser el centro. ¿eh? Radio Cuca puede ser el, el centro del universo, de un universo infinito. Eh, un suceso, cualquier suceso que pase, eh, Podríamos decir, si siguiéramos si esa religión ¿eh? de la cuántica, bien unos sacerdotes de la cuántica hay una doctrina de la cuántica que podía decirnos: cualquier suceso que pasó, eh, tan a media y el punto medio, esté ¿eh? eh, satisfecho con él porque podía ser infinitamente peor. ¿eh? Y podía haber una serie de, de rebeldes, ¿eh? una. Una heresía que dijera sí, pero podría que podía ser infinitamente mayor. ¿No? Pero claro, están siempre los, los conservadores ¿eh? que dirían, no, pero oye que podía ser infinitamente peor y eso es lo no importante. Está en el medio, todo oye el justo medio. Estamos bien, ¿eh? ¿será sí. verdad? No lo sé. mira ahora ahora ahora dice dice habla ahora por lo visto si la si la siente porque dice pues yo estoy escuchando ocho horas antes soy un fenómeno cuántico <risa> claro está está como lo, lo siente de hay alantrones y hay alantrones son ocho horas en antes mira y es verdad joder no me di yo cuenta de eso vaya como mola están sintiendo anedonia en antes de emitir de anedonia como mola De verdad, estoy enojada gozada. Hostia, pudiera tiene que que estoy contento esta noche, porque estoy viéndome yo aquí subido a... ¿eh? tú me arriba, me parece a mí, me pesa a mí. No debiera, no debiera estar tan arriba, porque, bueno, bueno, no debiera, a ver, que... No debiera estar nunca, ¿eh? Siendo anedónico y miserable, pues lo lógico y que... Eh, que no que tuviera muy para arriba pero bueno teniendo en cuenta eh, las fechas en las que estamos y, y, y los fenómenos que están al suceder ¿eh? pues debiera estar bueno, pues, pues asqueado ¿eh? y decir, joder, manda huevos que pandilla de, de zotes ¿eh? me rodeen porque bueno, no sé si lo sabéis ¿eh? seguramente lo sepáis porque, bueno, bueno María igual un, un tanto era porque está ya latrones, eh Ya antrones no estará pasando esto ahora mismo. Pasará de seis meses en cuando, seguramente, también, pero bueno. Eh, ahora mismo, bueno, pues ya sabéis que estamos en, en campaña electoral. ¿eh? Eh, bueno, pues esa pantomima que, que, que a mí, bueno, pues que me llama, me llama tanto la atención. ¿eh? Estamos en campaña electoral y, bueno, pues están ahí los unos y los otros... Eh, tirándose los trastos entre ellos y bueno pues qué curioso porque eh, en fin para los que ya sabéis que no somos muy de eh, que no somos precisamente eh, demócratas, bueno pues todo esto eh, ponnos un poquillín de, del fégado porque bueno en fin, vemos como se tiran los trastos y como más o menos sabemos, tenemos la conciencia esperamos, o bueno por lo menos yo eh, yo soy de los que espera equivocarse y bueno pues que resulta que non va a seguir todo exactamente igual y non va a seguir mandando los mesmos gane quien gane yo quisiera equivocarme aunque la verdad que estoy bastante bastante convencido de que de que nunñeina yo bueno sé que me repito ya di esto 40.000 mil veces en anedónonia pero yo creo que los que manden de los que manden ninguno y ¿Eh? De los que, se, presenta ¿Eh? los que se presentan a las elecciones. Los que eh, más no se presentan a las elecciones. Manden a los títeres estos ¿eh? que tienen. ¿eh? Sí, o no sí, Mándalos a los títeres. ¿eh? Presentad vosotros. Dame igual que ganes tú que gane el otro. Sois todos títeres míos. ¿Eh? ¿Qué más me da a mí quien gane? ¿Eh? ¡Gano yo! Dirán ellos, por supuesto. Ay, ch, yo no, eh. No, vos, no os confundáis. Estoy hablando por... La boca de los que manden de verdad, ¿eh? cuando digo el gano, yo, yo nunca no gano, yo pierdo siempre. Y eso con la democracia, según dice el dicho tradicional, con la democracia ganamos todos. ¿eh? Pues yo no me siento vencedor, la verdad, ¿eh? no me siento vencedor en absoluto, porque los que vencen son, son otros que están contra mí. ¿eh? tan contra mí y contra muchos otros que son como yo. Eh, tan contra mí, incluso tan contra los mismos que, eh, que ellos dan el voto. ¿Mm? Una cosa muy curiosa, una cosa muy curiosa. Eh, ¿Por qué, por qué, por qué da alguien vota? ¿Eh? va, ya sé por qué da alguien vota. Porque, bueno, eh, uno puede ser. Bueno, hay dos posibilidades. Una puede ser sencillamente porque yo te he absolutamente equivocado. Es ¿eh? sería la, la única manera de. de existir y de estar organizados en, en sociedad una sociedad democrática ¿eh? Eh, bueno, esa hay es una posibilidad ¿eh? que yo te ha equivocado yo por supuesto que siempre me planteo estar equivocado ¿eh? ¿No? por fortuna por fortuna no tengo absolutamente ninguna certeza bueno, no sé, alguna lo mejor tendré ¿eh? que si pones eh, la leche al fuego se calienta bueno, la verdad que tengo que deciros también ¿eh? una gran verdad que llevo muchos años sin poner la leche al, al fuego <risa> y la puñetera verdad yo donde cae el microondas no sé si ¿eh? no sé si no sé si puse alguna vez la, la leche al fuego dice maría que allí que también tan de, de campaña electoral joder él es en, en todas partes madre de dios bueno en fin nada eso pues ya más o menos además mira en, en sentar allí ni tener ni puñetera idea ya sé cómo funciona ¿eh? Eh, no, eh, yo María la... ah sí, ay María, ya que he cambiado todo el dibujín ¿qué tenías? Eh, tenías una, una mariposa de dibujín y ahora tienes un paisano con barbes eh? cuando digo dibujín digo el icono del, del chat eh? porque sabéis que en la página y si no lo sabéis, vos soy yo, como siempre en la página web de, de la Cuca tenemos un, un chat eh? en el que pues, podéis meter y yo animo vos pues, a Ánimo vos a meteros, eh? eh porque bueno, pues yo es pues prestoso faléis aquí con la gente que está. Hoy de momento nomás falo María, pero, pero dice el, dice el cosu este que hay tres personas metidas en el, en el chat. ¿eh? Una lleva María, otra soy yo, pues tiene que haber otra. Un saludo para la otra, sería quien sea, ¿eh? sea quien sea. Bueno, pues ya os digo que en Sin Necesidad de tres, pues ya sé lo que llegue cualquier campaña electoral. Una, una lucha de, de, de perros de pelea ¿eh? Eh, un, y tú más mmm, que en realidad los que estamos destrillados y por fortuna no estamos eh, alienados o estamos menos alienados que, que lo que están que que otros, pues estarnos al pairo. Podéis pensar que a lo mayor somos pocos... ¿eh? Eh, ...también hay un tema del que estoy fartuco de hablar... ...pero yo estoy convencido de que no somos tan, tan pocos... Eh, pescanciais vos de, de cuántas personas voten? ¿eh? Aparte de, bueno, eh, lo que digo siempre de como que... ...que, bueno, las personas que tienen derecho al voto... ¿eh? ...en este país, por ejemplo, en el Reino de España... Eh, son un porcentaje bueno pues relativamente pequeño respecto al total me ¿eh? cuenta que nada más tienen derecho al voto eh, los mayores de 18 años ¿eh? debieren tenerlo más pequeños en antes bueno no sé no llega un debate que me afecte porque yo a ver personalmente pienso ¿eh? que nunca que no que eh, que no llegue que, que esto valga para nada. o sea que tampoco pienso que fuera a cambiar gran cosa si, si votar en otras personas. Eh, también hay quien piensa que el voto debiera ser ponderado, ¿eh? en función de, por ejemplo, el el número de personas de, por ejemplo va, a ver que me estoy metiendo aquí en un jardín y no sé si voy a saber salir de, de a, a través de, de, de esa explicación. Pero bueno, no pasa nada. Y sencillamente, ¿por qué debiera valer lo mismo el voto de un, de un soltero, eh, de un single, como se dice ahora en fino, eh, debiera valer lo mismo ese voto que el voto de un paisano que tiene dos fíos que no tienen derecho al voto, que viven con él? No sé, eh, ya os digo, yo no me meto en ese tema, pero bueno, eh, hay, hay opiniones para todos los gustos. No, yo os yo, pues digo, no soy demócrata, entonces eh, no debieran ni tan siquiera opinar. ¿Eh? acerca de esto, eh, pero bueno yo pienso que si lo fuera igual sí que igual sí que pensaba que debiera valer ¿eh? Eh, más el voto de una persona pues eso que tiene un fillo de tres años y otro de siete eh, no participa esa persona más ¿eh? actualmente tal como estamos organizados eh, estamos organizados de una forma estatal ¿eh? Eh, vivimos en un estado el estado y el que tiene las competencias para bueno, pues, pa la educación por ejemplo, ¿eh? muchas más cosas, pero la educación eh, bueno, la educación al, al soltero ese, al single de 35 años, por ejemplo pues no le afecta demasiado A ver, afecta, vamos a ver, sí, vale, afecta a todos, de una manera o de otra el sistema educativo, vale, de acuerdo, ¿eh? aunque sea ya como terceros, ¿eh? como no participantes, vale, afecta a todos. Pero bueno, directamente, lo que es directamente, un eh, afecta, ¿eh? por embargo, ¿eh? a ese otro paisano que, bueno, pues que tiene un fío una edad escolar, coño, vaya que se le afecta, ¿eh? ¿eh? Y quien dice el sistema educativo, pues dice también el sistema sanitario, porque no le afecta nada más a él. ¿eh? Afecta ya a él, afecta ahí ¿eh? a los socios también. ¿eh? Y como eso, pues bueno, eh, otras cosas. Eh, debiera esa otra persona eh, a la que digamos que la organización y la gestión del Estado iba ¿eh? a afectar en mayor medida, porque va a afectar a él y a personas que dependen de él, Eh, tener un voto con el mismo valor que el de si otro single de 35 años no lo sé, eh, no lo sé son paradoches de, de la democracia que deben ser eh, una preocupación de, de los demócratas y más en estas fechas eh, que estamos cerca de las elecciones estoy un tema, mira, por ejemplo estoy un tema que, que no se, se plantea ninguno yo... Eh, ...intento no sentirlos porque no me interesan... ...pero bueno, imposible no sentirles... ...les, les opiniones... ...les, pro, les, les proclames de, ¿eh? de... todos estos fartones que... ¿eh? que se presentan ahí... Eh, ...hay más paradoches que de esas sí que falen mucho... ...por ejemplo... ...está muy interesante esa, esa otra paradoja ...acerca del... ...de, de le, lo que llaman lesistas abiertos... ...eh... De cómo, claro, dicen los, los más. Además, estoy muy curioso. ¿eh? si sí, los más progresos, los más tal. Dicen, no, hay que eh, poder votar a las personas. ¿eh? Tú, claro, votes a una lista cerrada, votes a un partido y, y salen los que pongo ese partido. No, pero si yo quiero votar al que va al tercero y el primero no me interesa, tal. Y a mí llama mucho la atención. ¿eh? Llama mucho la atención porque, bueno, supónse, supónse nomás, ¿eh? ya os digo, yo yo no creo en ello, pero bueno, dicen, ¿eh? dicen que la, la democracia consiste en escoger las ideas, ¿eh? Entonces, claro, cuando votes supónse, supondráse que votes unas ideas, ¿no? Y no votes unas personas. Y es muy curioso, porque claro, ¿eh? si le hiciste son abierto sí que estás votando a personas, estás votando a un paisano. Entonces, ¿qué pasa? Que ese paisano daría lo mismo que se presentara... Eh, con esas ideas que con otras dar lo mismo por un partido que por otro ¿eh? porque claro eh, total, tú lo que quieres es que salgas el paisano, ¿eh? nunca no que salgan esas ideas a mí mira yo a ver, ahora no soy demócrata ¿eh? pero en tiempos igual si sí lo fui no, igual no fui nunca porque yo creo que, bueno siempre cuento la historia eh, que voté más un par de veces es una vida ¿eh? pero el es de cachondeo ninguna en serio para ...para escoger los mis representantes... ...como una persona que no cree... ¿eh? ...que puede existir la representación... ...hombre, puede existir la representación... ...muy directa... ¿eh? Eh, ...yo puedo... ...un día en un día... ...a, a una reunión... ¿eh? ...y decir a un colega que es se dice que va... ...oye mira, eh, fala tú un poquillín... ...tú que me conoces... ...que más o menos sabes lo que yo pienso... ...tal, fales en mi mío nombre... ¿eh? ...dices esto y dices lo otro... ¿eh? ...eso yo creo que sí... Eh, bueno ya en el, cuando resulta que unos pocos eh, unos pocos docenes representen a, a unos cuantos millones ya qué quieres que te diga eh, eh, lógicamente si esos pocos docenes no conocen a todos los millones que dicen representar que dicen representar porque eh, que no no, no, no los representen eh, no lo represente pero dicen que sí eh, bueno pues yo pienso que ahí ya hay una aberración del, del sistema. ¿eh? Incluso del jinguaje. Yo diría que hay una manipulación del lenguaje Y es neolingua. ¿eh? Una neolingua como la que salía en, en la novelina esta de George Orwell ¿eh? en, la, en el 1964. y ¿eh? que vemos. Ya era futurista cuando lo escribió. Ya mola en 1984. eso que iba a pasar en el 84. Hombre, nunya exactamente, eh, exactamente la situación actual como la del 84, como la de la novela, quiero decir, pero bueno, eh, digamos que el trasfondo, el fondo sí, eh, el fondo sí, si, si, y hay que reconocer que fue de los de las primeras distopías en este sentido. No la primera, eh, el, el meme Goldominger de los Ramos me ha recomendado un, una novelina anterior, eh, esta de Orwell, que está aquí en la biblioteca. Cuca. diría vos el título y el nombre del autor, pero no me acuerdo. Son detalles. Sé que lle Marieyella, sé que lle y sé que en la estantería Ana, que tal. O sea que si fue fa falta el cuento, la. Pero bueno, ahora mismo no me acuerdo, no me acuerdo con la Ayer todavía tuve, volví a sentir este, este bueno, digamos ya esta reflexión, mejor dicho, eh, entre la diferencia esencial entre las dos distopías más Más famosos, bueno, distopías hay cientos, ¿no? Eh, pero bueno, ese es que más o menos se supone que intentan reflejar un futuro, ¿eh? en su momento, futuro en momento, en eh, esos momento, trátese de, bueno, eso, de 1984, de Orwell, y, y de un mundo feliz, de Huxley, ¿eh? Eh, y bueno, pues volví a, volví a, a redundar en, en esa reflexión de que, vale, que sí, que en 1984 eh, refleja un mundo, por ejemplo, en el como ya comenté yo muchas veces, en el que está prohibido el hier, eh, y, y, y, y un mundo feliz de Huxley, y un mundo en el que no está prohibido el hier, pero es lo mismo, porque está todo organizado de tal manera... que nadie tiene interés en, en leer y un en lo que, lo que pasa aquí la, la ilusión de, de libertad ¿Mm? nos creer que somos libres somos libres de, de escoger los nuestros representantes somos eh, libres de tener un coche veloz somos libres para tener una vivienda somos libres mientras no ¿eh? mientras no cagamos mucho fuera a la pota Eh, a la mínima que caemos fuera de la pota, pues, dejamos de, de ser libres. Eh, un, un indicador muy claro de, de esto y la, la libertad de expresión, la famosa libertad de expresión. Hay más indicadores, ¿no? Eh, por ejemplo, la, eh, los derechos humanos, el derecho a la vivienda, que es un derecho irrenunciable y, y no sé qué, y en ese... Eh, eh, llenes en la boca con el derecho a la vivienda digna y tal, y después no pasa nada, eh, la gente no paga el banco y eh, y queden en la calle, pues, personas pues, pues, pues, viejas, eh, eh, personas con, con discapacidades importantes, y en la calle, no pasa nada, eh, el derecho eh, a la vivienda digna es sacrosanto, eh, Pero pero bueno, el derecho a, ¿eh? a, la, a, la, a la integridad del banco y a cobrar los perres que, ¿eh? que te deben también. Y es más, más importante, y es más importante que el banco cobre los perres. ¿eh? Y es más importante que el banco cobre los perres que no que, que, que tú tengas un, un techo para vivir. ¿eh? Porque claro, vos que todos deseáramos, ¿eh? Dicen mucho eso, a mí me llamó mucho la atención, fue muchas gracias. Imagínate si todos futieran como. ¿eh? como tú, ya pero yo que el que quiera hacerlo soy yo no todos ¿eh? y el que deja de pagar al banco ya, el que deja de pagar al banco, ni yo que todos dejemos de pagar al banco, que no pasaba nada tampoco, pero bueno, para ellos sería un, un caos terrible ¿eh? la, la quiebra financiera ¿eh? acabaría con nuestro modo de vida Dios bendito ese momento en que terminase el nuestro modo de vida ¿eh? bendito ese momento en el que dejaremos de crecer ¿eh? y empezáramos a decrecer ya, o no decreciéramos, pararemos, ¿eh? pararemos aquí, estamos. ya está, está bien. ¿eh? Ah, pero, pero eso no puede permitirse, ¿eh? la libertad esa, ¿eh? el derecho también existe, también, ¿también está, me parece que en la Constitución, el derecho a tener un medio ambiente ¿eh? digno y seguro, lo que pasa que, ¿eh? en ese caso me parece además que también está estipulado, Eh, lo primero y eh, eh, la economía ¿eh? y ya lo del medio ambiente, mienten pues. ¿eh? Esto ya no eh, Como los derechos humanos, que son sacrosantos, aunque después es mentira. ¿eh? Y se, eh, se, se mire patrullado. Se mire patrullado, no. Se, se redacta en eh, en los que sin ningún problema se, eh, se, se atenta contra los derechos humanos. ¿eh? Como eh, eso, lo que os decía, el derecho de. De, de supuestamente ¿eh? supuestamente libre de expresión ¿eh? madre de dios pues eh, supone que hay libertad de expresión pero claro según las cosas que digas pues métete eh, en la cárcel ¿eh? detienente ¿eh? mira eh, esto viene a cuento mmm, viene a cuánto de que esta semana no sé si estáis enterados ¿eh? no sé si estáis enterados o no yo enteréme porque eh, me lo comentó el precisamente el maniago ¿eh? Y resulta que, bueno, veis que todos todos los hermanos, todos los hermanos que vengo, ¿eh? por menos una cada dos, eh, por aquí. Otros no, sencillamente porque no tengo nada que decir, no me os enfadéis conmigo, yo sencillamente que si un día no tengo nada que contar, ¿eh? digo yo, ¿para qué voy a ir a hacer anedonia? ¿eh? O estoy muy cansado porque a lo mejor, oye, ahora por ejemplo, los jueves flipáis, ¿eh? o el a ales, no, no me ha drogado demasiado, el a 8 ales ¿eh? Yo tampoco me metro con tremendo, pero llegué todavía no volví por casa. ¿eh? Todavía no volví por casa, ¿eh? tuve, tuve en, en varias poblaciones asturianas. ¿eh? Eh, ¿Cuánto eché viajes? Media hora, otra media hora y otra media. No, tampoco vos es que eché mucho. En viajes no creo que llegaran estos dos horas. lo que pasa que bueno entre eh, desplazamientos a estaciones de, de tren y, y, y esperes por los trenes y tal pues entonces guapamente tres o cuatro horas y les les eche tiempos marginales ¿eh? lo que llamamos los tiempos marginales del, del trabajo ¿eh? pero bueno no voy no va a marcharse la pinza y voy a volver ¿eh? voy a volver a lo que estaba que ya era, que siempre que fego Edonia, toles el manes o, o siempre que cuadre que feo que fego eh, haya muchos meses eh, muchos meses y muchos años que, que el tema final el tema de cierre el tema musical con el que cierro y es siempre el mismo eh, y un tema de, de los te 2. del grupo este Mad Clown, eh, de Con Dos, eh, que dice precisamente eso, que no te cojan. Bueno, pues cuadro que esta semana que cayeron ¿eh? fue precisamente al, al cantante de a uno de los cantantes de, y compositores de Def Con al amigo digo amigo no lo conozco de nada, pero bueno llamólo amigo, ¿eh? cambie bien, al amigo César Strawberry. ¿eh? acusen, o, bueno, pues hubo una redada eh, contra la apología del terrorismo en las redes sociales, y bueno, pues detuvieron a otra gente y detuvieron al también. Supuestamente ya era una redada contra la, la apología del terrorismo etarra. ¿eh? Y bueno, entonces yo, claro, partíme de risa, ¿eh? Partíme de risa porque, imaginar que de alguna letra de... De, de los cantares de de Con 2 o de Strawberry Hardcore, que fue la otra la otra banda en la que en la que cantó el Rapacesti. Bueno, pues eh, alienta a la violencia, Etarra, pues qué queréis que os diga, ¿eh? <risa> en fin. <risa> dame bastante la risa, pero bueno, no pasa nada, hay una excusa. Él es muchas cosas que molesten, ¿eh? Claro, como, como yo, lo que pasa es que a mí, como oye, siénteme cuatro, no pasa nada. ¿eh? Bueno, cuatro últimamente, tengo un ciento y pico de descargas de, de cada programa eh, para flipar, ¿viste? Para flipar. Eh, puede llevarme precisamente a. Puede llevarme precisamente a. a que me detengan a mí también. ¿eh? Si me siento demasiado, ¿eh? tengo que tener cuidado de que no me sientan tanto, no voy a ser que, ¿eh? que me detengan a mí también. De que haber, ver detíente porque aplican estos gays que que que faen a a la somidía detíente y luego no necesariamente eso quiero decir que por ejemplo non quiero decir que hacerse a strawberry vayan a a condenarlo a nada posiblemente no se sostengan las cosas que que desmaripelchat Cuidado que te collen, anedónico. Bueno, oye, pues qué sé yo, cualquier día. No, de verdad te lo digo, ¿eh? cualquier día, cualquier día eh, voy a salir de aquí y están esperándome. ¿eh? Pero bueno, porque puede pasar a cualquiera. ¿eh? Puede pasar a cualquiera, cualquiera. Ya sabéis, eh, ya lo digo muchas veces, hay leyes, normas, abondes, ¿eh? como para que todos, todos, absolutamente todos, seamos delincuentes. Todos, todos, todos absolutamente todos. estamos rompiendo normes, son normes, son leyes que no tan ahí para cumplirse, están ahí usales cuando fallen falta, Esas ordenanzas municipales por ejemplo que que prohíben comer pelacai, bueno pues yo qué quieres que os diga, hoy sentémon en un banco, no como como los llueves no paso por casa, sentémon en un banco y abrir el mi tupperware de macarrones con mayonesa así de triste y la movida comílo en un banco sentado en un banco triste no oye bien presto si quieres sentarse en un banco eh a a comer a mí por lo menos presto no oye yo soy soy así nada raro bueno pues nadie me va ningún policía que puede era peligro y va va a venir a a a una infracción por por comer en aquel banco pero qué ocurre que Si quisieran, podrían hacerlo tranquilamente, porque tienen la ley. ¿eh? Tienen la ley y pues, usarla cuando quieran. Y sería perfectamente el ¿eh? poder, bueno, pues no sé, oye, por una infracción, una ordenanza municipal, no te detienen. Digo yo, estaría, <risa> oye, qué sé yo, cualquier día sí, podrán detenerte por, por comer en un banco. ¿eh? Pero bueno, de momento no te detienen. Pero bueno, si me podían, bueno, pues multar, ¿eh? toca las narices, molestar. ¿Eh? Eh, ¿Molestar? Seguro seguro que sí. Y, hombre, casos como estos, ¿eh? ¿Mm? como el de César Strawberry, pues van arriba, van, te detienen, eh, métete en la cárcel, en un Sores, en la comisaría, ¿eh? por lo menos en el calabozo, tal, tienes que declarar en tu insuet. Todo esto, pues son una serie de cosas que, bueno, pues posiblemente es, son situaciones bastante ansiógenas. ¿Eh? Las personas que, que les sofran pues seguramente bueno, pues van a experimentar una ansiedad, un disgusto, y luego sabéis que yo lo peor, o lo que yo pienso que yo lo peor, y una vez te, te suelten con cargos, a la espera de juicio, ¿eh? el estar esos meses, eh, ¿no? ese año, esos años, esperando ¿eh? a, esa, a esa decisión que tomen. a lo mejor además también hacen con también hacen con sanciones pero pero increíbles con con años de cárcel y, o, o con miles de euros de ¿eh? de multa que luego al final que tienen nada porque bueno no se sostiene ¿eh? y a lo mejor pues sencillamente para lo que sirve y para pa, pa destrozar la vida de una persona ¿eh? para destrozar la vida de, de alguien eh, y como está siente mozo ¿eh? Xente mozo que bueno pues que que resiste que protesta que fai cosas sí vale fai cosas que a una xente gustarán e a outra no pero bueno que fai cosas y los detienen y los suelten enseguida pero pero acusados y esperando ya un un juicio que a lo mayor llega y bueno pues la sanción es menor pero bueno pues igual ellos piden una multa de de de mil euros y Y cinco años de cárcel, y luego al final la cosa queda en una multa de 200. Pero igual, y años después, y jodieron ni la vida. Un rapaz que, igual, oye, pues tenía 17 años, metióse en la griesca para protestar contra la situación, para lo que fuera. Y ala, pues jodieron ni la vida. Mientras. Mientras unos años estuvo angustiado pensando en lo que podía pasar. Pensando que podía sufrir una pena de, de privación de, ¿eh? de libertad de movimientos y dignidad personal. ¿eh? Qué sé yo. ¿eh? y muy triste. A la gente en general no le importa. ¿eh? No le importa hasta que todos los toca de cerca. ¿eh? Pero yo, yo extremadamente triste. ¿eh? Mirad este rapaz, yo os digo... Eh, Al, al César no es trobo riel desde lo más fácil es que al final la cosa quede en nada ¿eh? porque bueno ya os digo yo me meo de risa a ver pensando en que puedan acusarlo a él de ¿eh? de, de tarra <ríe> y de reírse de las víctimas ponían los periódicos leí mi madre Hombre, yo qué quieres que ¿Eh? a ver a ver no tengo yo contacto con, con ese paisano en las redes sociales por ejemplo pues, a ver igual pone ahí cosas como oh está hey, ta, dinamita tal pues, qué sé yo igual lo pongo ¿eh? igual, igual dice esas, esas cosas no creo ¿eh? no creo porque bueno dame la dame la sensación de que de que de que no de esos mira de hecho estoy acordándome de un cantar voy a buscarlo a ver si supongo que sí que lo sí que lo haya pero bueno para que para que vos prescancéis, eh, los que no conocéis un un poquillín lo, lo que lleva la lo que lleva el, el historial, un poco el, la, la, la discografía de los DEF CON 2, voy a poner un cantar a ver si bueno a ver si furrula el, el teclado este porque eh, al, al rapaz del programa anterior eh, cayó y aquí un Un, un poco de líquido y entonces pues no, y a lo mejor me da fastidio bueno a ver eh, vamos a poner el título que creo que sí que está ¿eh? a ver y vais a, a ver lo que lo que tiende César Strawberry ¿eh? y y el, la so banda los Defcondos eh, es lo que tienden ellos por por por terrorismo por violencia ¿eh? Venga, vais a vais a sentir el el cantarín a, ahora mismo, vale. Sentidlo y bueno, pues luego me contáis. Eh, bueno, pues ya lo veis, ¿no? Eh, eh, a ver, hay que reconocer este cantar de muchos años, de... no me acuerdo de ahora, parece que estaba en el disco Armas para el Pueblo, que no sé exactamente de cuándo llegué, pero mm, yo creo que llegué de medios finales a lo mejor de, de los 90, ¿eh? Eh, no, no, que va, no llegue de, no de finales, llegué de mediados de los 90 eh, Después, bueno, pues cambiaron, ¿eh? pasaron por, por etapas Tenía, Tuvieron algún disco los de 2 que yo casi pocía eh, denominaría, categorizaría como un poco menos que demócrata ¿Mm? De verdad os lo digo, ¿eh? de, sacaron uno en, yo que sé, eh, no sé qué año fue, ya fue avanzado La, la primera década fue después de, de los atentados de, de los trenes de Madrid, de los, los atentados del 11M, en el que debieron agarrar mieu, miedo no sé, o quisieron dejar claro, tuvieron, eh, sí, bueno, mieu de que los confundieran con, con algún tipo de, sí, bueno, lo que acabó pasando con, ahora la semana pasada con... con César strawberry y que los confundieran con, con, con algún tipo de terroristas, ¿no? Aunque bueno, ya veis lo que decían aquí. Eh, pero bueno, después volviéndose un poquito más... más concienzudos. Bueno, ya veis que esta letra, la verdad, eh, y un poquín de cachondeo, no se parece mucho a la de... a la de... que no te collan, que... Eh, que, sentiréis, que sentiréis después más tarde. Pero bueno, de todas maneras, ya os digo... Me... <risa> vamos... Eh, proetarra como lo califican... yo creo que que no un ye, ¿eh? ye creo que no un ye creo que no un ye que ye es difícil de defender de defender, ¿eh? de defender esa, esa acusación pero bueno no pasa nada ¿eh? no pasa nada el el ¿eh? un lujo dieron y un tiempo ¿eh? no pasa nada o a lo mejor el niño afecta ¿eh? a lo mejor a otros sí otros eh, siéntense muy afectados por estas cosas pero se lo suda, que lo detengan y qué tal no lo sé oye, ojalá ¿eh? O sea, no, Hablaron, eh, no, no ellos Funciona con, con él. Pero bueno, ya veis lo, lo que lleva la libertad de expresión. Eh. La libertad de expresión, eh, y depende de lo que expreses. Y como todas las libertades. Eh? Eh, la libertad de decisión, y depende de lo que decidas. La libertad de expresión, y depende de lo que expreses. Por ejemplo, una cosa que también me llama mucho la atención de los demócratas, eh, eh, bueno, pues hay varios paradoxes, como. Por ejemplo, esa que os falaba de leyes abiertas y, y cerráes. ¿eh? ¿Qué queda? Pues escogéis ideas ¿eh? o escogéis personas. ¿eh? No lo sé, no lo sé. ¿eh? Mira, oye, voy a falar un poquillo voy a tirar un poco de, de piedras contra, contra los míos amigos en ese aspecto. O bueno, o a lo mejor no son, no son piedras. Eh, vamos a ver... preséntase, estas elecciones eh, preséntense esos que dicen que pueden ¿eh? los poderosos los poderosos bueno pues eh, si tú eres um, demócrata eh, realmente crees eh, oye pues que eh, dependiendo de las personas que tengan o, o de las ideas que tengan las personas del partido que tenga el gobierno las cosas pueden cambiar significativamente a ver cambiar un poco van a cambiar ¿eh? pero significativamente que realmente cambie la, la tu vida, pues bueno, pues ya es normal que, que apoyes a que apoyes a un partido o a otro y, y que lo votes, ¿eh? Si de verdad y es demócrata ¿eh? Eh, y te convence las cosas que, que proponen los, los poderosos, coño, pues ya es normal que votes a los poderosos, ¿no? joder, y es demócrata, y, y piensas que te estás escogiendo las mejores ideas, ¿eh? Pero eh, una cosa que estoy sintiendo mucho, ¿eh? que estoy sintiendo mucho, mucho estos días y ya desde de las meses, y que bueno, que reconozco que a mí tuvo a punto de... ¿eh? también también tuve a punto de que ayer llegue que ver, el, el rapaz que llegue candidato para pa ser presidente asturiano, ¿eh? con los poderosos... ¿eh? Eh, y es un rapaz de lo mayor ¿eh? de lo mayor y, y una de las personas que bueno, pues por lo que lo conozco tampoco ya que lo conozca demasiado ¿eh? pero conozco lo, yo creo, bueno pues da la impresión de ser una persona extremadamente honrada ¿eh? extremadamente honrada y extremadamente de, de fiar y bueno, pues el, el, la su so, eh, trayectoria, digamos y ¿eh? eh, Bueno, de decir, joder, pues yo la persona ideal. ¿eh? Entonces hay mucha gente que, que está contando un de, bueno, yo, yo no votaría, pero joder, llegue siendo Emilio. ¿eh? Entonces claro, dices tú, pero entonces que, ye, que eh, voten a los poderosos, porque ellos gustan las ideas que proponen los poderosos, o, o voten Emilio. Claro, si en cuenta de, de ser Emilio fuese fuese otro votarían, seguirían votando, votarían igual a los poderosos. Claro, las ideas deben ser las mismas, ¿no? ¿Eh? pero pero bueno, pff, no lo sé, es muy curioso. Votan a la persona, votan a las ideas, o bueno, qué sé yo, a lo mejor no tiene ninguna paradoja, a lo mejor lleve bastante normal, ¿eh? votar a las personas. ¿eh? No lo sé, no lo sé, oye, una paradoja de la democracia que tienen que resolver los demócratas. Yo no soy demócrata, o sea que yo no soy quién para pa meterme en ella. Otra paradoja muy grande, que es así que me fa, me fa reírme mucho, ¿eh? y es la de que, bueno, el, el derecho a votar, como todos los demás, yo creo que tiene que ver eh, con lo que fijas con él. ¿eh? Eh, de la misma manera que, que uno no un tiene propiedades, ¿Eh? y mentira que, que una persona sea propietaria del socoche o sea propietaria de la su vivienda ¿eh? sea propietaria incluso de los perros que tiene en banco ¿eh? tú ni es propietario sencillamente dejen tu salvo ¿eh? y es como mucho eh, u, como se dice usufructuario ¿eh? y es usufructuario de, de una serie de cosas bueno pues eso sí eso sí pues es verdad y eso sí podemos entenderlo todos el tema este del del usufructo, ¿eh? y eso es un de estos perrés y su es de la tu vivienda, del tu coche, de un terreno que tengas poner de lo que sea, dejes de usarlo nada más hasta que quieras que no uses más. En el momento que quieran que dejes de usar estos perres no hay problema que faen una quita. En el momento que quieran que dejes de usar la tu vivienda echa de la tu vivienda no pasa nada. Ampararse en el bien común claro que sí, claro que sí. Oye, en fin. eso, los derechos eh, el derecho a la propiedad y, eh, mientras no, no mientras uses bien la propiedad ¿eh? el derecho a la libertad de expresión como veíamos, eh, dependiendo de lo que expreses ¿eh? hay cosas que pueden expresarse y cosas que no hombre, por favor, ¿eh? no maten a tener bien es esto ¿eh? Eh, y qué curioso, porque el derecho a la, a la democracia ¿eh? los más demócratas del mundo ¿eh? son los que los que dicen que, que había que, eh, que, que prohibir determinadas candidaturas porque, eh, porque son antidemocráticas. Coño, ¿en qué quedamos? No hay, que, ¿eh? no hay que permitirlo. Toda democracia no hay que todo el mundo eh, tenga la idea que tenga, incluso aunque sea ya, una idea antidemócrata. Esto dicen los propios demócratas, ¿eh? Que el, el dicho este atribuyó a Montesquieu era. No me acuerdo, igual. Eh, aquello de eh, no estoy de acuerdo con lo que dices pero eh, mataría porque pudiera seguir diciéndolo ¿eh? que eh, bueno pues un, un principio fundamental de, de esto de la de la democracia no ¿Eh? un principio fundamental de la democracia pero pero bueno yo mentira también porque depende de lo que digas me ¿eh? acuerdo me siempre lo, lo cuento porque para mí fue fue la anécdota tremenda cuando Cuando escuché a una gran demócrata decir eso de, de una vez que, bueno, una de tantas que el PNV, el Partido Nacionalista Vasco, ganara en, en el País Vasco y decía, bueno, estos vascos votan lo que no tienen que votar. Y yo quedé, ¿cómo, cómo que voten lo que no tienen que votar? Supongo que cada uno, si es demócrata, ¿eh? defiendes que cada uno vote lo que parezca. ¿eh? ¿Cómo hay, hay, hay votos buenos y votos malos? Son votos, ¿eh? Ayer también y sentía una, una paisana eh, decir que que, que, que, que era, que era in, increíble que, que ganara Bildu en el País Vasco, ¿eh? Bueno, hombre, pues increíble, ¿por qué? Increíble, no decía, oh, qué cosa, ¿no? Ganaron, increíble, tal. No, no, decía que era impensable, que, que no se podía tolerar, ¿eh? Y decía, bueno, pues ¿y si los voten, <risa> que, oye, si es demócrata, ¿eh? Y, y la mayoría de la gente con derecho al voto, que yo os digo que no son la mayoría de las personas que viven eh, ¿qué? <risa> que que está mal ¿eh? y curioso, la democracia es muy rara la democracia es muy rara eh, viendo todo esto, yo, eh, queréis que os diga no me entendéis que yo no soy ya demócrata ¿eh? claro ¿eh? a lo mejor lo que pasa es que yo tengo algún tipo de puede ser que yo sea el que está equivocado equivocado sí, claro que sí ¿eh? Yo, eso tengo lo más claro que el agua. ¿eh? Que le que he equivocado, por ser yo, sí. Y muchas veces lo deseo. ¿eh? Por ejemplo, eh, eso, pues bueno, el, el tema este de los poderosos sedujo a, a mucha gente. ¿eh? Sedujo o, o convenció. ¿eh? Incluso personas que no hieren demócratas... bueno, pues, eh, parece ser que, que el domingo, pues que van a van a votar. Porque. Eh, unos porque ellos convencen les, les ideas poderosas otros porque ellos convencen el rapaz este en cuestión ¿eh? Eh, y bueno pues van a van a votar y a mí desde el principio pues pues mira no me convenció tuve tuve algún momento en el que dudé ¿eh? tengo que reconocerlo tengo que reconocerlo eh, tuve de algún momento en el que en el que dudé eh, unas veces porque realmente me convencían otras veces por pura maldad O sea, tengo que botar mil y nada más para verlo de, de trash y corbata, eh, de, presidiendo de algún acto institucional. <risa> que eso iba a ser la hostia. Pero bueno, ya os digo, pura maldad, eh, pura maldad, nada más. Eh, pero bueno, convenció mucha gente, y ya os digo desde el principio, aunque en algún momento dudé No me convenció y, bueno, siguen sin convencerme. No porque no me convenzan las ideas o, o las personas que, que están ahí, que sí y otros no, ¿eh? También hay eh, tal lo mayor y tal lo peor, también, de verdad, en cuanto a personas, ¿eh? Y en cuanto a yo, lo que yo sé de las personas. Y las ideas, hombre, pues descafeinaros en mogollón y en, en en una sarta de propuestas posibilistas que, bueno, oye, pues mira... siempre será mejor una propuesta posibilista que fai que una muller en riesgo de desahucio pues una muller o un hombre vamos quiero decir una muller porque estaba pensando en un caso particular una muller mayor con un fío con una discapacidad severa que quedaron a acá porque no me acuerdo por qué era en este caso pero bueno un desahucio que bueno pues yo considero que sería me que que non echaren a la xente de la so casa por supuesto que sí. Y, bueno, pues que haya una medida posibilista, bueno, pues depende cómo se plantee, sí. ¿Mm? Si se plantea desde el punto de que haya un derecho inalienable y a los bancos ellos sean por saco, bueno, pues posiblemente haya una idea de cambio. Si sencillamente se plantea como, bueno, pues una opción, que sé yo, pues eso de la dación en pago, eh, la protección social de términos colectivos, eh, bueno, historias. Bueno, pues yo posibilista, pues, ¿Que yo mayor? ¿Que sería mayor que fuera así que no de otra manera? Hombre, pues por supuesto. Aunque yo más que mayor diría sencillamente que yo menos malo porque las cosas van a seguir igual. Bueno, van a seguir igual, pero que en un tiempo a comer y a lo mejor de esa manera si sí, sí tenía, ¿eh? pues entonces dirá, oye, pues el amigo de igual nada. ¿eh? Ya os digo, ya encima, para ¿eh? arriba... ¿eh? Eh, todas estas cosas digoles desde la óptica del que todos los días eh, tiempo a comer ¿eh? también habría que pensar si, si tengo si cuál es el motivo por el que lo tengo no ¿Eh? si tiene que ver con algún tipo de de fortuna azarosa ¿eh? que yo tuve fortuna puede ser perfectamente hombre. yo digamos que nunca tuve mala suerte ¿eh? más que más que mirar para mí en este caso lo que, lo que, lo que diría lo que miraría sería para los demás, a ver si esas personas que tan jodido lo están pasando, pues bueno, ¿qué hicieron para llegar a pasarlo tan jodido? Eh, cuidadín, eh, cuidadín, que nadie se le ocurra pensar que yo os hecho, que yo he hecho la culpa, eh. Esas personas están tremendamente allenas. Y hicieron lo que hicieron porque poco menos que los obligaron a hacerlo. ¿eh? Si otros no lo hicimos, eh, no tenemos más mérito que el de que a lo mejor no nos dejamos convencer. ¿eh? Y bueno, vale, eso tiene algún mérito, no lo tengo muy claro, no lo tengo muy claro, ¿eh? porque también es verdad que seguramente, bueno, pues nosotros también contribuimos de alguna manera a que todo acabare como acabó. ¿eh? Como acabó, digo, como acabó, no como sigue, como está ahora. Bueno. Historias. Sentí otro cantar. Venga, no tengo yo mucha gana de falar. Eh, esta noche, bueno, esta noche de aquí en adelante, ya os dije, semanas anteriores, seguramente que Anedonia va a ser un poqueñín más curtiu. ¿eh? Más que nada, porque ya os tengo que. <ríe> Llego a la noche del jueves baldado, bastante baldado. ¿eh? Eh, a ver. que salí de casa muy temprano para la mañana salía les muy temprano no va a ver llegan a nueve y algo cuando salí de casa pero yo que todavía no volví y mañana tengo que levantar otra vez y anduve medio asturias vale sí estaréis diciendo pero mira que que chica la anedónico, vale joder que yo me bien bueno que yo me o no porque mira también es verdad yo cuando digo estas cosas Suena a, a que me queso, ¿eh? De, de trabajar en, en muchas cosas pequeñines, diferentes, en vez de tener un trabajo como Dios manda. De juntar horas sueltas una cosa de otra. De, de tener que viajar, ¿eh? de, de, de estar en muchos sitios. Suena que me quecho. No, no, por Dios, yo quiero quitar eso, ¿eh? Quitáis, eh, quitáis, eso. Yo precisamente creo que, a lo mejor, precisamente como soy aprendiz de Munchu, eh, maestro de nada, eh, como no en encuentro nada que, que me motive, que me dé satisfacción absoluta, eh, a lo mejor lo que necesito es variedad. Y oye, a ver, una cosa tengo que reconocer, ¿vale? Hoy, por ejemplo, por hablar de hoy, tuve todo el día afuera, ¿eh? ...no de fuera a casa... ...eche eh, casi tanto tiempo en, en viajes como como en trabajar... ...no hay una asesoración, no eche tanto... ...pero bueno, un porcentaje bastante importante... ¿eh? De, ...de tiempos marginales del trabajo, de viajes... ...que si no fuera para trabajar a lo mejor no lo no ¿eh? ...a lo mejor... ...pero bueno, oye, pues ¿qué me permitió eso? ...pues me permitió ver el mar... ¿eh? ¿Sí? ...sí, sí, sí, vi el mar... ¿eh? habitualmente todos los días no veo el mar hoy vi el mar ¿eh? Eh, otro de los sitios en los que trabajo y es un horroroso polígono industrial pero yo un horroroso polígono industrial eh, asitiado en medio ¿eh? de un valle ¿eh? que alrededor bueno pues tiene unos montes eh, una vegetación frondosa castaños hablanos, de todo y bueno pues y cuando tienes que movete por dentro del polígono en vez de dir cómo va todo el mundo per la carretera del centro polígono sales a la carretera que está 50 metros por detrás él pues vas un per un verdadero túnel vegetal y a mí eso que queréis que vos diga enc encantame cuando me fa en moverme de De, ...de un local a otro... ...dentro del mismo polígono... ...pero que están en los extremos... Eh, ...la gente mírame como diciendo... ...prove, tienen que ir hasta allá trones Antrones... Eh, ...oye, te yo con el coche... ...hombre, en un momento... ...y yo digo, no, no... <ríe> ...si prefiero ir caleando, eh, ...echar esos, esos 20 minutos, media orina... caleando por esa carretera maravillosa... ¿eh? ...que seguramente... ...lo más curioso... ...llegue el... ...apuesto a lo que sea... ...que el 90% de las personas... que trabajen en ese polígono, ¿eh? ni siquiera saben que existe. Estoy absolutamente seguro que ni siquiera saben que existe. Bueno, no estoy absolutamente seguro de nada, pero bueno, ¿eh? que pienso yo que, que es muy, muy posible que ni siquiera sepan que existe. Pues sí, yo podría decir, dale, podría contar mí, ¿eh? el mío día laboral, y a lo mejor habría personas que dirían prove desgraciado ¿eh? la de cosas que tienen que hacer para ¿eh? para trabajar para trabajar encima unos pocas horas que ni siquiera ¿eh? ni siquiera son las horas de una jornada ¿eh? normal de una persona normal que trabaje que traballe todo el día y, y mira tuvo que estar todo el día afuera y agarrando trenes y autocares y oye me encantó ¿eh? a ver Los, los trabajos, pues bueno, de los dos los que tuve hoy, uno gusta mucho, y el otro no me gusta prácticamente nada, pero igual, porque, bueno, pues ya os digo, joder, vi el mar, anduve en bicicleta, viajé en tren, eh, el tiempo que tuve montado en el en el tren, pues tuve leyendo un libro de, de Terry Pratchett y Neyman, un, un libro que me está encantando, que es fascinante, por cierto, si tenéis... la oportunidad de llevar buenos presagios pues lleí lo que está muy guapo me gusta muy mucho chuntanos y hay dos que me fascinen eh, Pratchett y gaiman no sé cuál de los dos me gusta más y van y se juntan ah, pues podéis imaginar lo que lo que salió de ahí pues eso el día cuando salí de de, de trabajar joder estaba haciendo sol y dije yo va Como que ahora volver a agarrar el, el tren y ir por viejo, así, sin, sin más. Eh, bah, yo no, yo más guapo esto que viejo, si me meto para la carretera de atrás. Pues bueno, cogí, ¿eh? fui hoy fui a trabajar en bicicleta, montarla en el tren y fuera de tal. Pues cogí ¿eh? y metíme por esa carreterina y, y luego fui por una hacienda al lado de un río. ¿Qué queréis que os diga? En media orina, pues, cogí el, el tren un par de de más para allá pero disfruté mucho con eso ¿Sí? Va, va a ser que, que que sí, ¿eh? No penséis, por favor, entonces que, ¿eh? que soy un que soy un desgraciado por ¿eh? por um, trabajar de esa manera y tal Yo creo que un en las collo, ¿eh? Sí, un en las collo seguro que la mayoría de las personas en mi situación pues oye a lo mejor ya hubieran dicho mira pues como que no me sal rentable eh, tener que ir hasta allá al antro necesito trabajar para un par de horas nada más y luego tener que volver y y echar medio día para eso y luego encima pues entre lo que gasté en viajar y no me vale la pena de hecho lo que total tengo otro eh, Pero yo no. <risa> a mí gustame tener muchos trabajos. hacer ¿eh? Gustame hacer cosas diferentes. Gustame en sitios diferentes. Y lo que tanta gente jode la de Dios que lleve viajar y el tiempo ¿eh? no tocar y si entrenes. Bueno, pues a mí préstame. ¿eh? Préstame porque son situaciones muy a fallaíces para pa leer. Y con lo que me gusta a mí ¿eh? sí. yo estoy deseando que, ¿eh? que llegue el momento de, de subir al autobús o al tren para pa estar así pedazo yendo ¿eh? sí sí de verdad de verdad eso eso digo es de verdad bueno ya conté aquí más de una vez eh, a la temporada aquella que tuve que ir a que tenía que ir a sesión todos los días y en cuenta de que coller el el autocar directo ¿eh? que, que echa el Alza directo echa como media hora menos de media hora yo creo que vende... 25 minutos de, de video show y y en cuenta de eso yo cogí el paraíso ¿eh? el paraíso que iba por las carretines por los folinos y que echa una hora ¿eh? ...echa más el doble ¿eh? y yo prefería eso porque decía joder por el mismo precio tengo más servicio porque para mí el directo y una gozada porque voy yendo... y tal no no era show era village y era village cuando cogía el el paraíso ¿eh? ...una temporada que tuve que... ...que dirá vilés... ...y bueno, pues pues ya veis... ...que no es tan malo, eh... ...claro, joder, tal vez que ahora mismo... ...igual cuando cuento estas cosas... ...la peña de prove, prove rapaz... ...que tiene que... ¿eh? ...que que trabajar en tantas cosas... ¿eh? ...y en tantos sitios y agarrar tantos medios de transporte... ...no, bueno, no, en absoluto, en absoluto... ...mira, eso de los medios de transporte... ...sí que lleva una cosa que... ...que mucha gente... ...mucha gente entiende... ...mucha gente, no... mucha gente dice eso de no te plantees el otro día también me lo volvieron a decir pero no te plantees sacar el carnet de conducir y yo siempre tengo que contestar eso de no, no, si carnet de conducir tengo la y 20 años lo que no tengo yo coche no tengo coche ni lo quiero <risa> a ver ¿eh? porque yo imagino que entonces el tiempo es y que, que, que yo he hecho yendo en el autobús ¿eh? joder pues entonces tenía que estar conduciendo No, no, quita para allá, quita para allá Estoy mucho mejor en el, en el autobús, hombre <ríe> Sí, sí, mucho mejor, mucho mejor No, no, no quiero un coche para nada Además, bueno, luego daría esa paradoja Que lleve frase fecha Pero lleve una grandísima verdad ¿eh? Lo de necesito un coche para ir a trabajar Y necesito trabajar para pa pagar el coche ¿eh? Una grandísima verdad ¿eh? Mira, vais a, vais a sentir otro cantar Me cago en la Marta Está en WMA Y esto, ¿eh? Esto, esto, lo bien al, el, el, no, mira, abrir con a ver qué me dice, ah, sí, vamos a ver si no lo abre, si lo abre, sentirse, si no lo abre, pues, yo una pifia que tampoco yo una cosa extraña les, les pifes en Aedonia Ignorantes Y morimos igual pero pedantes Nos asusta que el cerebro Se desgaste por hacerlo demasiado Descansado y contraproducente Expituirse la cabeza y fatigar la mente Porque no se vive mal en el limbo ignorante Saliéndolo justito para tirar pa'lante ¿Cómo estás seguro de que quieres eso? En lugar de escuchar otras voces Que apuntan ideas en las que te reconoces ¿Quién ha venido? ¿Quién ha sentido? ¿Quién no ha querido ser uno más? En la estatira de gente hundida por la ignorancia Que ser humano no es solo Ser mono con poco pelo Valga respeto y tiendo mi mano A esos primates que tanto quiero Pero de poco sirve Pasar el ciclo del día a día Dando la espalda a quien transmite Con su experiencia sabiduría Así que piensa, guapaga y vete Y dale esquinazo a tu destino toquete. Devoran la flojera porque es duro seguir aprendiendo Si ya nadie obliga Pero el ciclo no, no descansa. descansa Y el que busca se adelanta Y al sofista desbanca, dale la, la, la, labia Discute, raja. despliega la antena Debate, oxigena, cualquier mente sana Y adelante, bien pensante Las nuevas ideas renuevan la sangre Y, y deja de... empaparse de tinta el cerebro dormido Desoyendo argumentos mezquinos Coge el relevo Alza el testigo pone el remojo tu cabeza dura Y aporta algo nuevo al concepto cultura Destino coquete Nuestra ignorancia les hace fuertes Destino foquete. no sabes madre temmes a la muerte destino foquete nuestra ignorancia les ante fuertes destino foquete cuando menos no sabes más temmes la muerte como promete como promete como promete tu destino foquete como promete como promete como promete tu destino foquete destino foquete nuestra ignorancia les ante fuertes destino foquete cuando menos sabes para temmes la muerte destino foquete nuestra ignorancia Sabes, Más si temes... ¡A la muerte! Eso... ¡Hey! que ya que no se me siente, o, oh, ¡Qué hago la mar! A ver... Como ya la movida esta... ¿Siéntese mejor? ¡Ahora sientes mejor! ¡Nada! Estaba yo haciéndolo aquí... Todo guapo, ¿eh? ¿eh? Repitiendo la frase esa de... Cuanto menos sabes, más si temes a la muerte. ¿Mm? Que bueno, este, este cantar también. llega obviamente de, de los dos de Y bueno, este ya veis que. ¿eh? Que so, eh, el aso. El sotono. Lleva un poquito indiferente. ¿eh? Y un poquito indiferente porque. Bueno, pues ya está. Y de, de esos tiempos en los que llenan un, un poqueñín más ácidos. Y que tendrían muchas cosas, ¿eh? ¿Entienden eso, por ejemplo, de que cuanto menos sabes, ¿eh? más se temes a la muerte? En día en que la nuestra ignorancia, ¿eh? y lo que yo os fuertes, imaginais vos lo que podría ocurrir, ¿eh? lo que podría pasar ¿eh? si no fuéramos todos unos ignorantes, ¿eh? unos más y otros menos, pero al fin y al cabo ignorantes. ¿eh? Eh, mismamente créenos cualquier cosa de las que nos dicen ya ayer ser unos ignorantes y que más que menos ¿eh? creerles ¿Eh? aquí en la cuca eh, tenemos un lema que no sé de dónde salió ni en quién lo ideó supongo que hay muchos años porque bueno yo llevo pasando por la cuca mis 20 años en la cuca, sí, los, ¿no? La primera vez que. La primera vez que vine hasta ahora ya pasaron más de 20 años y y ya estaba, ya estaba que lema, ese de no conocemos la verdad. Yo no conozco la verdad ni mucho menos, eh. No nun, nun aseveraré nunca nada ¿eh? y diré que al 100% estoy seguro de que y es verdad, pero aquel lema completa con no conocemos la verdad, pero sí parte de los mentiras. Y sí, mentiras también conozco muchas. Seguramente no les conozco todos, ¿eh? seguramente no les conozco todos, seguramente sigo siendo un ignorante ¿eh? y seguramente sigo contribuyendo ¿eh? a hacerlos fuertes eh, por ignorancia. Y también por miedo ¿eh? para que voy a guay por la vida ¿No? claro que sí soy un cobarde ¿eh? soy un cobarde como como casi todos los que estamos ¿eh? si no fuéramos ignorantes y si no fuéramos cobardes seguramente que otro gallo otro gallo cantaba ¿eh? otro gallo cantaba seguramente cambiarían las cosas ¿eh? pero oye tampoco hay plan de de ser mártires Supongo que cuando no tienes nada que perder, pues sí, pues prometite, oye, si fue fa falta ese martes, y es martes, ¿qué más da? Pero hombre, la puta Yeke que cuando sí lo tienes. O cuando la tu vida no ye, ye satisfactoria, pero tampoco ye eh, tan terrible, es sencillamente insípida. Bueno, pues ante la vida insípida, no sé hasta qué punto... Eh, Y es susceptible esa vida insípida de convertirse en, en un mártir ¿eh? supongo que todo depende del momento eh, la persona que eh, siempre fue la cosa más es más cobarde más retraída del mundo de repente puede resultar que prende que prende la chispa ¿eh? que prende la chispa de, de yo qué sé de hidalgo de dar algún cambio ¿eh? puede ser puede ser. Pero bueno, en fin, pues nada, eh, por cierto, no quiero terminar, eh, si, ya os digo, siempre es siempre muy, muy interesante tener personas en el chat, aunque bueno, esta noche tuve nomás a, a María, hubo temporales en el, que el chat, nunca nunca llegó a ver mucha gente, pero hubo un tiempo que todos los alemanes se juntaban tres personas, eh. en el chat a, a debatir a debatir sobre las cosas que yo contaba en Edonia o sobre otras ya, ya era muy curioso como si yo sigo a la pinza si lleva la pinza no la pinza pasa a mí ahí es lo que pasa que pones esas de las cosas y a lo mejor pues en Edonia <ríe> era muy curioso hubo temporadas en las que no había nadie en el no hubo en el chat y bueno pues de un tiempo esta parte María suele estar siempre ¿eh? suelta siempre Eh, de vez en cuando aparece también el el, rapaz este, el macetu eh, que que no sé si se os metería pero bueno que también que también lo saludo y bueno pues es muy interesante porque siempre suelen salir salir cosas salir cosas guapas salir comentarios guapos uno muy guapo que, que salió esta noche y él, eh, eh, que que me decía María que que el mío trabajo eh, no deja de ser eh, turismo eh, turismo y laboral qué te parece ¿Eh? está muy, está muy guay, está muy guay, muy guay Eh, eh que me, que, como era la, la frase exacta que me ponía ella A ver A ver a ver a ver a ver Joder pues subí demasiado y, y ahora no ahora, ahora ahora estoy llegando eh, eh, que, me, que me decía eh, tu trabajo es andar de turista por ahí ¿eh? parece genial Y yo decía pues mira nunca lo defines así, ¿no? pero podía dar decir que hay turismo laboral, ¿no? Sí, ¿por qué no? Falen de, de turismo deportivo cuando eh, cuando los deportistas o los aficionados se desplacen falen de turismo cultural cuando vais a ver cosas de, de cultura, edificios y museos y estas cosas, eh, falen incluso de turismo sexual para ¿sí? los indeseables que, eh, que van a países donde es fácil fornicar, ¿sí? Eh, bueno pues porque no vamos a hablar de turismo laboral, eh? Para pa mí mismo que, que, que, que me dedico a, a recorrer eh, Asturias haciendo turismo, ¿Eh? oye, oye trabajo. ¿O son estas cosas. <risa> qué sé yo, qué sé yo. No sé lo que son. Eh, voy a, a poner Hoy estoy muy muy musical, pero ya lo mejor por el Por el tema este de, de que, bueno, ya que coyeron al, al Collacio, ¿eh? al César Strawberry de ¿eh? Defcon 2, pues bueno, puse vos, no duró mucho el programa, hora y media más o menos llevamos, y bueno, pues ya vos pusí un, un par de, de cantarinos de, de los Defcon 2, pero mira y no puedo evitar poner también uno que va, que va a sonar a continuación en antes de. en antes de, de terminar el programa y de poner bueno, pues el, el cantar de CDR que, que también es de ellos eh, a él pese a, a la recomendación de, de que no nos cojan pues se cabrón coñéndolo y es difícil eh y es muy difícil y es muy difícil librar de ellos pero bueno oye podemos intentarlo podemos intentarlo o, o, o podemos o podemos cojer todo ¡Anda madre! Acaba de cerrarse el, el, el Firefox, ¿no? Pues el Firefox es el navegador. Tengo que dar aquí un botón que pone reiniciar Firefox. Claro, joder, que quiero reiniciar Firefox, ¿eh? que, que estaba yo aquí, ¿eh? Falando con la, con la collacia del, del chat y ahora voy... ¡No, no! ¡Dios! ¿eh? Claro que tengo que reiniciarlo, ya está reiniciándose, RadioCuca.org, vale. Luego pondréme a la... pondréme pondréme a abrir el chat mientras tanto nada sentí esta este cantar que de verdad que vos digo joder que vale sí dijo, decía lo el memeo el el trovador del club decía el este desde, desde que empieza a despedirse hasta que se despide de ¿eh? de verdad bueno hombre pero pero sí bueno ahora que lo que lo pienso eh, empecé a despedirme Solo de las once y ya son y 35. y Bueno, eh, qué vamos a qué vamos a hacer joder, y Asina, anda sentí este cantar, Sentí este este cantar que es mucho más importante que cualquier cosa que yo pueda decir. si sí, de verdad si sí, me despido ya con, con los de fondo que uh, bueno nos lleven de, de, de fondo no por pues eso no los otros están en noche sí. varios de ellos porque eh, o sea, que vosotros siempre que, que tengáis cuidado con vos os follan ¿eh? os pongo aquí a, a, a este y que tampoco nos pide al caballero ¿Eh? pero bueno vosotros lo que vos follan un surro muy grande para María vale Eh, para todos los demás que tuviesen este a través del por 7.30, del círculo y para todos los que puedes ganar mal, un solo por favor queremos revés.